minutos. Seguimos en la mañana Kermesera haciendo periodismo turno mañana. Vamos a charlar con Federico Tonarelli, eh, presidente de la cooperativa de trabajadores y trabajadoras del Hotel Bauen. Eh, Federico, Pablo y Lautaro te saludan. Buen día. ¿Cómo están Pablo y Lautaro? ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, bien. Eh, Federico, hay alguna actividad sí. eh, de abrazo cultural al Bauen. A ver, contanos algún detalle de esto que están haciendo. Sí, no, no, nosotros venimos, nosotros venimos mm. cerrados desde el 20 de marzo. Claro. Todos sabemos que la actividad hotelera, turística, está muy complicada por la pandemia. Yo, yo les diría, chicos, que, que sin exagerar, nosotros en particular reunimos tres de las actividades más complicadas por la pandemia, que son la hotelería, la gastronomía y los espectáculos. Claro. Entonces el hotel está cerrado desde el 20 de marzo, fecha en que comenzó el aislamiento, y, y la verdad que la situación para nosotros es crítica. Eh, acumulamos muchas deudas con proveedores, con servicios, con impuestos, eh, todo, todo el, el, el respaldo económico con el cual contábamos se fue consumiendo en estos meses y los compañeros y las compañeras de las mateadas culturales, que son artistas ligados a la economía solidaria, al cooperativismo, decidieron hacer este festival en un gesto de, de, de mucha generosidad y de solidaridad para con un, para un espacio que, que consideran propio, como el hotel. Así que armaron esta programación de tres días, comienza hoy a las seis de la tarde y de paso la idea es ver si se puede juntar un manguito para aquel que pueda ver el festival y hacer un aporte solidario, que no va a servir ni más ni menos que para distribuir entre los trabajadores que integramos la cooperativa. Así que estamos, bueno, a la expectativa y contentos con el gesto de estos artistas. Eh, ¿Han dejado de percibir eh, eh, alguna especie de, de ingreso los trabajadores desde el 20 de marzo? ¿Cómo, lo, sí. ¿cómo viene ese tema? A ver... No, sí, sí. Nosotros en realidad lo que hicimos es distribuir el excedente con el cual contaba la cooperativa, producto mm. de su actividad. Eh, y después, recuerden que los cooperativistas de trabajo, respecto de la seguridad social, okay. estamos adheridos al monotributo. Mm. Así que algunos de nosotros, no todos, pudieron cobrar el ingreso familiar de emergencia. Claro. No todos, porque recuerden que es un ingreso familiar. Entonces aquel que tenía un ingreso registrado en su casa o en su familia, eh, quedaba fuera de esa posibilidad, y después hay una asistencia personal para cada cooperativista de trabajo que se llama Línea 1, porque justamente es justamente la primera de unas cinco líneas de asistencia para cooperativas que tiene el Ministerio de Trabajo, y una vez terminados los fondos con los que contaba la cooperativa, estamos, te diría que sobreviviendo con eso, los que cobran el IFE con el IFE y los que tienen la chance de cobrar ambos beneficios, es con eso. Lo que pasa es que son montos pequeños, es algo que en relación al retiro mensual de excedentes que teníamos nosotros con el hotel funcionando es mucho menor y como efectivamente no hay perspectiva de cuándo la actividad turística va a, va a volver a normalizarse, todo indicaría que hasta que no haya vacuna la cuestión ligada al turismo y a la hotelería va a estar bastante parada. La situación para nosotros es muy complicada, desde lo personal y desde el colectivo, ¿no? la empresa cooperativa que sigue acumulando deuda. Con Hoy... todo esto se armó el festival y bueno, estamos un poco a la expectativa de cómo nos va a ir. Bien. Eh, estaban pidiendo las cooperativas por la continuidad de la línea 1. Eh, eso tenía sí. un tiempo. ¿Qué información tienen ustedes desde de el Gobierno Nacional? No. Salió la resolución sobre la extensión de la línea por un mes más. Ajá. Recordá que con, con esto sería el quinto mes. Claro. Eh, lo, los montos fueron, primero dos meses de 6.500 pesos, luego los dos segundos meses de 16.500, intentando equipararse mínimamente con lo que era la ATP, recuerden que las, las ATP para empleadores, que no podían hacerse cargo de los salarios de sus trabajadores, cubría o cubre, mejor dicho, hasta dos salarios mínimos, que son casi 34.000 pesos, pero claro. bueno, se, se extiende a 16.500 por dos meses, y ahora logramos la extensión por un mes más, sería el quinto mes, por mil pesos para cada uno. Son montos chicos, hemos hecho el reclamo correspondiente, pero tenemos diálogo con, con los funcionarios del Ministerio y entendemos el esfuerzo fiscal que se está haciendo, y bueno, y esperamos que pueda extenderse algún mes más, sobre todo para los rubros más complicados, ¿no? como por ejemplo el nuestro. ¿Cuántos trabajadores integran hoy la cooperativa? Somos 70, Bien. hemos tenido como una... Una sangría en relación a la cantidad de compañeros que somos producto de todo el derrotero que venimos eh, sosteniendo, de, te diría, los últimos tres años. Lo, los últimos dos años previos a la asunción del nuevo gobierno fueron muy difíciles. Recuerden Tarifazo, la suba terrible de la inflación, la restricción del mercado interno. Nosotros en particular continuamos con la causa judicial que siempre nos tiene en vilo, sufrimos muchas clausuras. Entonces venimos de una etapa de 2018 y 2019 bastante complicada que termina de, de dispararse exponencialmente frente al, al, al desastre de la pandemia, no alguien que ni, ninguno de nosotros podía esperar que ocurriese, así que por eso la preocupación. Eh, recordemos ustedes están luchando por el edificio del Hotel Bowen. Claro, nosotros, esto para que se entienda, digamos, to, todas las, las cooperativas surgidas de procesos de recuperación de empresas uh -huh. Eh, se, se constituyen por los ex trabajadores de esa empresa y litigan, por decirlo de algún modo, en el marco del, del expediente de la quiebra de la empresa que claro. anteriormente los, los empleaba. En nuestro caso, esto es mucho más complicado porque la empresa que nos empleaba no es la empresa titular de dominio del edificio. Uh -huh. Digamos, lo, los que eran nuestros empleadores, jurídicamente, no son los dueños del edificio. Uh -huh. Lo hemos explicado muchas veces, alrededor de todo el, el conflicto del Bauen persiste el mismo grupo económico que en definitiva son los titulares de todas las empresas por las cuales se administra el hotel. Pero lo cierto es que para la justicia el edificio es de otra empresa que en teoría nada tendría que ver con nosotros uh -huh. como empleadores en su momento y por eso la justicia debe restituir el edificio permanentemente a los que figuran como titulares de dominio, que en criollo es los que tienen la escritura. Claro. Nosotros planteamos la ligazón entre la empresa titular del edificio, la empresa que nos empleaba, la empresa que construyó el hotel, y por eso hemos podido plantear esta cosa de, de lo que se hace habitualmente por desgracia, ¿no? el, el pase de manos de, de algunos inmuebles de una empresa de capital a otra con el solo fin de despistar y de constituir sociedades para no hacerse cargo de las deudas de la sociedad anterior. Claro. Ah. Pero lo cierto es que nosotros, al no tener esa posibilidad como otros compañeros de, de empresas recuperadas, tenemos siempre el fantasma del desalojo encima. Y pasaron 17 años en estas condiciones. Por eso la situación para nosotros es más difícil que para el resto de las cooperativas. ¿Y la causa judicial cómo está hoy en día, Federico? Y Está como siempre. Digamos, todas las instancias judiciales fueron perdidas para la cooperativa por esto que yo les cuento. Ah. La justicia no tiene más remedio, digamos, acá no hay, no hay, no hay posibilidad alguna de que, de que varíe porque al ellos presentar y acreditar que son los titulares de dominio, el juez de la quiebra debe permanecer con aquellos bienes que le pertenecían a la empresa que efectivamente quebró como aparece una nueva empresa reclamando el edificio y acredita la, titular, la titularidad de ese edificio, después mm. no tiene más remedio que entregarles el edificio a los que acreditan ser los dueños mm. y continuar con la quiebra con los pocos bienes que le quedaban a la empresa fallida digamos, sí, donde sí. estaríamos nosotros el tema es que son los mismos es la misma gente, es el mismo grupo económico es la misma familia, lo hemos planteado infinidad de veces, mm. pero jurídicamente nosotros siempre llevamos la de perder por sí. eso buscamos Después de tanto tiempo esa ley en el Congreso de la Nación que ponía sobre el tapete toda esta maniobra y hacía que el Estado recupere el edificio, porque en definitiva recuerden que el edificio se construye con un crédito público que esta gente nunca pagó. Mirá. Entonces nosotros entendíamos que si había que discutir la propiedad, el Estado luego de 40 años de haber otorgado préstamos a un incobrable, debería rematar la propiedad y quedarse definitivamente con el edificio la ley se votó, creímos que estaba solucionado para siempre el conflicto y que el Estado recuperaba una propiedad que le iba a entregar en comodato a la cooperativa nadie nos regalaba nada y el expresidente Macri la beta sería que ilimine, ilimine a los 10, 15 días de votada la ley y esto retrotrajo todo nuevamente a esta situación, nosotros con situación de desalojo y esta gente reclamando permanentemente el edificio. O sea que ahora estamos en la misma situación de siempre, pero a eso le sumamos la pandemia. Por eso todo este, ah. toda esta complejidad que, que nos rodea permanentemente. ¿Con el cambio de gobierno hay alguna posibilidad de que se avance o que se reitere una ley parecida a la que se votó? Y difícil. Pensemos en el ejemplo más próximo que tenemos ahora, que es lo de Vicentini. Ah, sí. Imagínense el lío que se armó a partir de la difusión de la intención de expropiar Vicentín mm. y efectivamente era una empresa donde el Estado, a mi juicio, y esto es personal, debía intervenir, debía expropiar, debía recuperar los miles de millones de pesos que, que otorgó en préstamos sin pagos y miren todo el revuelo que se armó. Imagínense por un hotel de 20 pisos en el centro de la ciudad, sería mucho más... Este, eh, ...difícil todavía... ...así que si, si me preguntás... qué creo, creo que va a ser muy difícil... ...de poder votar una ley de, de esta naturaleza... ...pero bueno, nunca se sabe... Ah, eh, ...bien eh, Federico... Eh, ...reiteremos... Eh, ...hoy a partir de las 18 es... Eh, a ...la movida de las 18, cultural... ...claro, en todas las redes... ...de Mateadas Culturales... ...que es el colectivo de artistas que organiza ...de 18 a 22 horas... ...por Facebook, Instagram y todas las redes... ...hoy, mañana y pasado... Y ahí están los datos de, aquel, de la caja de ahorro en la sí. que se pueden hacer las colaboraciones. Claro, si la cuenta bancaria para donaciones, este, están ahí algún número también de teléfono. Exacto. Es bueno aclarar que si se puede bien y si no se puede, igual invitamos a todo el mundo a ver, a ver el festival. Así que claro. en este sentido, lo económico queda, queda en segundo plano, dado el, el, el gesto de, de estos compañeros que gustosamente se se pusieron al frente del, del conflicto brindando su arte. Así que lo otro es secundario. Bueno. Bien, Federico, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. Bueno, un abrazo para ustedes. Un gracias un por llamar. Bien. Federico Tonarelli, el presidente de la cooperativa del Hotel Ebauen.